más cortas si no tengo patillas ya has oído hippie chicos de la calle Buenas aquí estamos otra vez en un programa más de Catado Pain. Ahí teníamos el tema de Toreros After Ole, que bueno, no es, no es el habitual, pero he querido traer a Luce 150 para, para hacer un poco de hueco porque <ríe> chao porque Johnny no ha venido, nos ha dejado hoy solos y bueno, me ha dejado sola y me he traído acompañante para poder hacer el programa porque si no nos íbamos a quedar otro, otra semana más sin, sin poder colgar nada por, por el blog. Así que nada, aquí tengo a Jorge. ¿Buenas noches? buenas noches. A ver, espérate que no se te oye ahora. Repite, repite. Buenas noches. Ya te... y, y nada, que, que un saludo desde aquí a, a la gente de, de Accidente, que bien es cierto que todavía no escucha el programa, pero bueno, que sé que, que dejáis buenas buenas cosas Y bonitos comentarios acerca de, de nuestra persona y del programa. Así que gracias. Y, y bueno, nada. Eh, vamos a hacer un poco de variedad hoy. Más bien Jorge es el que ha traído la música. Porque si no, yo andaba bastante jodidilla. Y, y bueno, no sé si tienes... Una preferencia, o me dejas a mí empezar pon tú, con... Pon tú la primera. Un CD que me he traído, porque bueno, dentro de poco es... Bueno, dentro de poco, dentro de dos semanas, es el Festival de Ruido de Zarauz, en el que van a tocar bastantes grupos en un solo día. Eh, es un poco horchata fest, pero concentrado en un sábado. En horas. Sí, sí. No sé cuántos grupos ahora mismo, pero son como 10 grupos o así. Y va a costar creo que son 10 euros, pero... Eh, y entre, entre los grupos que van a tocar va, va, van a sonar los Nerviosa, que es un grupo de Basauri, que tengo a ver por aquí. <risas> Gracias. Y, y yo que sé, pues he dicho, voy a ponerlos. Eh, canta una piba, además es eh, bastante bastante peculiar el, lo que hacen, para ser de Basauri me refiero, porque es que en Basauri el ruido no, no es lo suyo. Y, y bueno, pues a ver si os gusta. Eh, además este CD es el, el que sacaron en Charrasca hace tiempo Para, para celebrar los 10 años eh, de autogestión de, de la casa Y hay bastantes grupillos eh, Alguna vez ya traído porque salen bajo presión, crimen y castigo y demás Y bueno, entre ellos Suspenders, que también hay gente de Basaur y demás Así que nada, pues vamos a poner eh, la canción 14 Mientras elegimos aquí luego... ¿Qué se llama? Ajá, se llama Terror City Aquí lo tenemos. A ver qué tal suena. ¿Qué teníamos a nerviosa. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado alguna no. de este grupo? Me han gustado. Sí, la verdad es que yo, o sea, solo he escuchado esta canción solo... de, de este grupo y sí, en el recopilatorio no no he conseguido nada más, supongo que sí, por internet habrá gusta. habrá algo. A mí se me hace un poco larga. Sí. Sí, pero... creo que, que a lo mejor había, había trozos que deberían, bueno, que deberían no, pero que, que a mí se me hace muy espesa, pero me encanta, me encanta el, sí, voces, el rollito ahí, de las voces labiosas, que tiene ahí desgarradora. Hm. Mm. Bien. Bien, todo correcto, bien. Correcto. <ríe> bueno, pues cuéntame qué vamos a escuchar. La de esa, la de una canción de un grupo que se llama de Niones. Ajá. Es, bueno, bueno, con esta videocola, eh. <ríe> que son de son de Asturias, hay de varias partes y tal. Y antes eran tres, ahora son cuatro y han sacado un EP hace nada, hace poco. Y mm. esta canción se llama, se llama Japanese Dynamic Game. ¿Tocaron hace poco además, no? ¿O sí. van a tocar dentro de poco? No, tocaron, estuvieron como medio ahí por León y tal, y, y Valladolid, tocaron, y en algún sitio más yo creo que tocaron. Ajá. Yo les vi hace un tiempo en León y pues, eran increíbles no los conocía y Qué hacen... estilo hacen que todavía no, ah, bueno, no has pues comentado. Es en hardcore melódico así y tal Ajá. y estilo Joder. hardcore melódico porque ahora el hardcore melódico la gente lo está extendiendo a grandes ¿A grandes a grandes extensiones a grandes vastas extensiones de ah, música. Ah, pues esto es hardcore melódico. <risa> de verdad, esto es como reo, pues eso, Gurri y y y todas esas cosas. Y mola. Las guitarras, todo como suena, la batería va toda hostia y no se hace nada pesado. Son siete canciones LP uh -huh. y son brutales. y yo ¿Por directo. Madrid van a tocar dentro de poco? No. Yo creo que no. Ah. ojalá Esta gente pasa de venir a, a los mandriles, ¿no? ¿Seguro? No, no sé. Seguramente que sí. Joder, ojalá. Si uh -huh. se les pudiese mostrar algo y... No sé, la letra, o sea, todas las canciones son así un poco así, la letra está muy bien y tal, pero esta no, no he conseguido todavía leerla, no sé dónde, porque no tengo buen formato físico. Hmm. Pero, Esperamos, eh, es del último CD. Eso lo no tiene una cosa. Gracias. Y yo que sé, esto pues el nombre el nombre me inspira poco, pero pero bueno. Vamos a escucharla. Es la mejor canción, yo creo. Venga, pues Venga. vamos allá, para Jonathan que está currando. Que sí, que sé que le gusta. <risa> Me ha hecho igual de larga, ¿eh? ¿Qué dices? <ríe> sí, estoy ahí de, de canciones rápidas, me apetece, hoy ¿no? no sé por qué. Pero bueno. Pues ha sido un minuto, un minuto menos. ¿eh? Debe ser que vengo más, ahí con más ganas más de, más de caña. caña. Vengo un poco ahí con Uf, ganas pues de trae es trae ahí, súper eh. rabioso. Nah, es demasiado... Es que el estilillo este es tan caña, pero, melodicote no me caña, no me no no no triunfa, nada. ¿eh? Es demasiado melódico. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí, de hecho, ¿cuál es el otro grupo que también una vez que viniste trajiste... Eh, Por ejemplo, los de Awake, eso también podría ser un poco, a veces, melódico, ¿o no? A veces... es, más, es más burro. Claro, o sea, no es, es más burro, pero... Sí, es más hardcore. Ya, bueno, es verdad, hardcore, cierto, ¿sabes? sí, sí, no, me estoy engañizando. No sé, pero vamos, que sí, que hoy, hoy necesita un poco más de... ¿Has traído algo más fuerte, eh? No. <ríe> Dios, vamos a llorar esta noche aquí. Qué <ríe> va, no, ahora mira, ahora la cambio. Pongo... Por cierto, perdonad por haberos, por haberos atronado los oídos. Que, ya, que no, no porque los de los del programa anterior eh, ponen videochorras por internet ya. los petan al volumen y luego llegamos nosotros y, y, al, y al poner la música está súper alta y no me doy cuenta así que lo siento que que estaba aquí mirando mirando las cositas del de, del fin de semana. Pero vamos eh, espero una canción más y las comentamos porque creo que hay algo más por ahí lo quiero lo quiero decir vale. así que con qué grupo vamos ahora pues vamos a poner la canción nunca morirás Ajá. que es de un grupo que el, bueno, el nombre es arcada social sí y eran de arrasate hombre y que bueno de estos, de estos tenemos vídeo de arcada social sí No, ¿por? Ah, bueno, porque, nada, o sea, vamos a contar vamos a contar anécdotas, ya que últimamente se está estilando eso de contar anécdotas por la radio de la gente. No, ¿por? no porque me está acordando del otro día de, del de, del programa de días de destrucción ahí que estuvieron hablando un buen rato. Pues nada, vamos a contar nosotros también algo que me acuerdo de acordar, nada, de nuestro viaje a Arrasate y nuestro nuestro gran conocimiento de, de la Lubias. Y si alguien conoce a la Lubias, nada, un saludo. Un buen hombre. Un hombre. Un buen chaval, ya mayorcín, sí. pero vamos, que, que nos dotó de, de unos buenos VHS llenos de polvo. Y, y entre ellos, no sé si venía Arcada Social Por eso te preguntaba Arcada Social, no, creo que no O sea, que sepáis que este hombre que, que conocimos eh, Era como el manager, ¿no? El pipa este que lleva en el coche a los RIP Y todos ah, los grupos, GBH cuando estaban por aquí, ¿no? Ya ¿Y ves El que más dijo, Antino Berlí uh, Peter Andet Stubbies Y le conocimos ahí fue pues, como ¡Wow! Oh, <risa> alguien que ha estado con los RIP <risa> ¡Oh! Hombre, al parecer era amigo íntimo <risa> Sí, sí, nos quedamos de hombre, piedra Hombre, Y y, y bueno, pues entre entre esos eh, VHS había uno que era el directo en, en Arrasate de, de bastantes grupos Y yo pensaba no, que entre ellos estaba Arcada no, Social porque pero No, porque eran todos grupos de los 80 Arcada Social fue ahí de los finales 90-2000 sí. Y sacaron tres disc, tres maquetas y un disco o algo así Y bueno, gente de esta luego formó Descontrol y todo eso Ah, no tiene ni idea No y, y más grupos así de pun y tal uh -huh. Y la canción que esto que se llama Nunca morirás uh -huh. Y yo que sé, escucha la ver si sabes por quién va a dedicar Venga, vamos allá ¿Ortega Lara o...? No, creo <risa> que no, esta no <risa> Venga, vamos a ver <risa> efecto ese último de hoy hoy, hoy. brutal que, que nada parece? que pues que tiene un claro toque a descontrol esto que flipas eh el ahí, Sí, sí, sí, totalmente. Pues de, de hoy. Ah. Rasate. Sí, sí es verdad. Pues nada, que ¿qué te parece hacer la anteagenda? Vale. Tú ya irás. que estamos medio medio en el ecuador del programa, 25 minutos. Eh estoy viendo por aquí en el, en el blog eh, nuestro que se hacíamos programa hoy y claro mmm, no bueno, la verdad es que no es tan evidente no pero si sí, solemos hacerlo los miércoles eh. es verdad que a veces somos un poco desastres y no podemos venir, pero no porque no queramos sino pues por encontronazos con curros de estos de horarios con un bueno que <risa> no son incompatibles con la radio y, y bueno por eso no podemos venir pero vamos que sí, que los programas de Catado Pain son todos los miércoles de 11 a 12 de la noche y podéis escribirnos siempre a nuestro blog, catadopain.blogspot.com, escribirnos a catadopain.hotmail.com o llamarnos al teléfono, que ya nadie lo hace y yo creo que solamente lo ha hecho dos personas en su vida, <ríe> al 911-142-6912. Y no sé si realmente volvería a saber cómo coger el teléfono, pero pero bueno, estaría bastante bien volver a intentar aprender. Así que vamos que aquí estamos. Y nada, vamos eh, pues con... Con este fin de semana, antes del fin de semana, deciros que mañana, como todos los jueves, hay cafeta en el coco. Esta vez es cafeta autentiquísima porque hay café. <ríe> <ríe> Sorprendentemente. Sorprendentemente. <La edición>. Y, y lo mejor de todo ya no es el café. Para mí lo mejor de todo es que hay un brownies. Que los brownies yo creo que es el mejor dulce del mundo mundial. ¿Qué va? <ríe> chocolate por un tubo con pepitas de chocolate y con chocolate por encima. Es que no puede haber nada mejor. Me encanta el chocolate. Y además, eh, para los que no queráis brownies y para las que no queráis brownies, hay empanadillas. Eh, así que pues ya sabéis, eh, de 8 a 11, no, perdón, de 8 a 12 la cafeta en el coco la condenada que es en Enrique número 5. Y luego ya vamos con chan, chan ¿El viernes hay algo? Viernes yo creo que los sí viernes. hay si sí hay carecemos de esta información eh Pero estoy viendo aquí, que esto yo no tenía ni idea eh, Bueno, había oído algo pero no estaba informada Que este sábado y este domingo eh, se inaugura un nuevo CSO Un nuevo centro social ¿Dónde? Que se titula, se llama El Eco ¿Y está en? En Garabanchel ah, Así que, de hecho, curioso. el sábado habrá no. cosillas ahí de de actividades infantiles y tal eh, luego a las 3 una comida popular luego a las 4 y media eh, preguntas como una asamblea y tal y no debate sí, para vecinos del barrio luego a las 8 concierto acústico y y todo a, y por la mañana habrá cabaret, teatro yo que sé, no sé está además en Oporto o sea que increíble, no tengo, no tengo ni idea no sé si esto nace un poco más de la gente del 15M que me parece que sí Pero, pero bueno, está bien saber que abren un nuevo centro social. Habrá que habrá que ver qué tal les va. Y, y bueno, en el Koala, el, el sábado hay presentación... Creo que, ta, creo que también hay cosas el viernes, pero de, otro, de otra cosa, pero no recuerdo muy bien. Aquí, por lo que yo he encontrado... Bueno, y aparte lo que hemos colgado en el blog, está la presentación de la Anarcoteca. Que es el sábado. Que es el sábado también, sí. Eh, de hecho, los conciertos que se hacen... Eh, el beneficio es para el fondo de libros de la narcoteca y bueno luego para para gastos y tal judiciales y mm, eso será a las 8 que es la pequeña presentación del proyecto y a partir de las 10 pues tocarán eh, cantautores <risas> que encima han metido aquí a, a, a de todo la otra Que no sé. Sí. sé que hay un grupo de Punk de Barcelona que se llama Las Otras sí. pero La Otra Sola o ha venido <risa> solo una <risa> eh, Paradox que sí que es cantautor sí. La Letra Pequeña que, ya no es, que <risa> es muy grande este grupo en serio me parece un puto descubrimiento eh... ¿Qué hacen? ¿Cómo explicarías? Pues es un hardcore con un crust y con Cruz. un con un stunner que ah. flipas a mí me parece porque tienen partes ahí súper lentas super luego la, la voz del chaval es más ochillón a veces y luego otras veces es muy grave o sea sí. es muy complejo el grupo pero es como súper como se dice absorbente el si sí, el sonido Muy, muy guapo, o sea, la verdad es que tiene que... un ruido sí. de la hostia. O sea, es verdad que el cual la distorsiona que flipas, ¿no? Pero en serio, yo, yo los, los vi, vi ahí en otro lado y... y igual, y sonaba sí. también, es muy envolvente el sonido. A mí y me hacen gustaron muchísimo. Sí, cortos y... Uh -huh. y, y sin parar. Sí, sí, sí, pero yo que sé, además lo goza mucho también. No sé, El pinchazo del cerdo, que no sé qué es esto tampoco, me no voy vivido en mi vida, supongo que es un guante autor. No, Atra es un grupo. El pinchazo del cerdo. Sí. <ríe> idea. Atraco, que sí, que Cortón, esto es ¿no? uh -huh. y Sin Talento. Sin Talento. Así que, bueno, además Sin Talento, nuevas canciones, eh, esperemos que haya más gente que en el último concierto. ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Creéis que, que tenéis la no. suficientemente fama para que vaya más gente a este concierto? Que va No, no Menos todavía Bueno, no lo creo no Seguro, amigos, seguro pues que sí Ya, es que ahora os contamos Pero claro, hay, hay división, hay división Porque ese mismo sábado también hay concierto en, en El Coco Y también con, con Cosillas Pues eh, tocan Regicidio Bueno, además es un concierto, como lo han titulado, de Surf Y, y, y, y Cruz, ¿no? Ah, y cruz. Surf versus Cruz A ver, la historia ¿Qué buscas? Pues el concierto porque se nos ha vio y no lo hemos colgado ah, en... pues es... Y no me acuerdo del nombre Vision... de los grupos Ah, te lo digo yo Ah, bueno, pues venga, dale Pues tocan Vision of War Que son Cruz Pum Y no sé, creo que cantan dos tíos Y, y son desde Bélgica Desde Bélgica Y no sé si... O lo estoy confundiendo con otro grupo, o lo leí mal o tal, pero un grupo que se llamaba Iatus. Uh -huh. Ni idea. O no, no, no sea, no los poco, conozco. No pues conozco Co vision software ese también. Uh -huh. Y luego tocan los franceses esos que se llaman... ¿Cómo se llamaba? Les Profes de Skids. Les Profes de Skids. Que hacen algo así como surf. Desde Grenoble también. Y luego dos bandas de aquí, que he dicho antes, Regicidio. Como siempre hay Cruz por la Vena. Y Colectivo Pinelli. Hacen algo un poco raro eh, por aquí Hardcore Hip Hop Riggy Yo no recuerdo Recuerdo que una vez que los vi Me gustaron Pero otra vez que les vi No me gustaron nada esas Es que era un poco De repente parecía Hechos contra el decoro Que parecía Yo qué sé Eran cosas muy raras Pero bueno Es un grupo interesante Porque mola Porque tienen un saxo Y un piano Y yo qué sé O sea, está guay ¿Sabes? A mí me gustó Me gustó la variedad Y, y bueno Un poco más Eh ¿Ya está todo eso? Sí. Por cierto, quería informar de una cosa, ya que estamos aquí nosotros dos y tenemos tiempo de sobra. Ahora seguimos con, con toda la musia que nos ha traído Jorge, que sí, que sí, que ya vamos. Eh, quería informar de, de una campaña, ¿vale? Que es que ya lleva tiempo, pero que a lo mejor ahora estáis viendo más eh, por la calle. Eh, contra los malos tratos en prisión. Eh, y bueno, eh, salió un artículo en el periódico Todo por Hacer hace, hace nada, eh, pues de este mes. Y quería leer solamente un poquito de la introducción para que la gente, eh, si estáis interesados y tal, pues os podéis meter en la página del Tocata, eh, que es un boletín por y para presos. Y, y bueno, ahí hay mucha información, contacto para, para seguir la campaña, etc. ¿no? Y dice, así es como la cárcel me destruye por dentro, duele a diario. Cada día que pasa se aleja más de mi vida. Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla o obtener algo de ello de ella, perdón información, una confesión, obediencia, sumisión, entonces la cárcel se puede definir como un instrumento de tortura. Como explicaremos más adelante, esto es así no solo por el empleo de la violencia física directa por parte de los funcionarios del Estado, sino por la propia dinámica del encierro, de la infantilización del preso y del constante control. Y bueno, lo podéis leer en otro Madrid, supongo que más en más páginas aparecerá este este documento aparte de en el todo por hacer. Pero está muy interesante y, y bueno, explica todo lo, los de eh, lo que significa esta campaña, lo que es eh, la tortura en el Estado español, porque muchas veces nos parece que, que la tortura solo ocurre fuera de las fronteras de, de, de Sí, sí. Parece que Guantánamo lleva sin cerrarse desde lo del 11M y tal. Y, y bueno, es que no hace falta irse a Estados Unidos ni a ninguna otra parte del mundo para ver que aquí mismo en cárceles de Madrid se tortura y, y se silencia. Así que si estáis atentos y atentas, pues buscar para aquí información y, y enteraros de esta campaña y para apoyarla también. Así que nada, vamos a seguir con cómo se quita Esto es un grupo además que ya tenía ganas de traer, pero el otro día se me piró y no lo pude traer y lo ha traído hoy Jorge. Habla, háblanos son, de él Que son los Mute Ajá Que Esto sí que también Hacen hardcore melódico Sí, pero, pero... Esto a mí me recuerda De lo curiosos. digo Lo que escucha Pennywise Es una mezcla de Pennywise Pero de repente Heavy Y heavy. So, es que pues los es brutal, que eh? tienen, Los solos que tienen es, sí. son increíbles sí, son, O sea, se nota que son gente que controlan mogollón Es que... A mí me gustó un montón eh... Realmente no sé si son los modernacos que tienen mazo de pasta No, no, no, no, no. Porque son el ya... disco también suena increíble, o sea, es que parece un puto disco de discográfica súper sí. guay, ¿no? Son de Canadá, creo <risa> vale. que son de Kebe Ajá. Y han sacado un disco, esta gente ya es, claro, que claro. ya es mayorcita Qué fuerte, o sea, que son franceses Me refiero a que que hablan en francés entre ellos, ¿no? En que veusen francés. En vale, pero en Canadá hay parte sí, hay, en que, por claro, eso, hay en parte. Está, claro. lo digo porque yo cuando cuando me los pasaste pensé que eran de aquí, que cantaban en inglés porque se les entiende súper bien el, sí, el inglés, no, tienen inglés muy correcto. O sea que son sí, que son de las, pero las canciones son en, ¿En, en inglés? inglés, claro, por eso. Y han sacado un disco ahora, bueno, en el 2011, sí. que se llama Thunderbrews, que no sé lo que significa, básicamente. <risa> y, ¿Cómo, pero... cómo? Thunderbrews. A ver, si no. No, no, no está por aquí. No. Y, joder, yo me lo quiero pillar, a ver si le tiene alguna disto o algo, porque si no... Thunderblast. ¿Qué significa? Eh, eh, el sonido de un... Ah, de un rayo o algo de así. De un trueno. Ser. Ah, vale, que la Thunder portada... Thunder y por... Blast es como... Psst, como la portada que... es, un, ah. es un rayo que cae sí. en la persona en la montaña. Sí. Y, bueno... ¿Qué cojones? A lo mejor es Relámpago, bueno. Thunder Blast. Y bueno, es que la música es, es bestial, ¿sabes? Sí. Las letras, yo qué sé, yo creo que son así muy sentimentales, hablando así mucho también de valores y demás. Sí, sí, lo que me escucha yo sí. Y joder, yo voy a poner la primera canción, que no es porque sea la primera, pero todas son muy buenas. En serio, sí. <risa> y la es primera que... se llama Bates Hotel. Sí, Bates Hotel, Bates Motel. Motel, y han sacado un vídeo que lo vi esta mañana, ya que los iba a traer. esto Esto tiene que ver con psicosis, esta canción, ¿eh? porque bueno, tú que no eres muy muy apasionado del cine, pero digo yo, ¿no? Porque Bates era el que vivía en el motel de psicosis mm. y supongo que tendrá que ver con ese rollo, así que la escuchamos. Sí. A ver bueno, qué tal. La eléctrica saca un vídeo de esta canción y que los ves tocando y que son o sea, increíbles. Canta al batería. Mhm. Uh -huh. es que se desgañita entero, o es que es increíble cómo toca y cómo canta. Ajá. Uh -huh y luego le hace los coros y eso y pues los porque merece la pena. Venga, pues vamos allá. A ver qué descubrimiento. Pues aquí teníamos a este a este grupo heavy hardcore, yo qué sé. Es una paranoia, ¿eh? Es que es la hostia. Eh. Sí, sí, sí, es que es increíble, a mí la verdad que de verdad, ¿eh? Y es si a lo mejor esta final. canción nos ha conquistado mucho, en serio, bajarse el disco, yo creo que os va que os va a molar bastante. Se ¿eh? sacaron hace años y todo, es que es <ríe> Sí. <increíble. ríe> que a ver, ¿qué nos tras ahora? A los, a los Power. A los power. Eh... Joder, eso de Power, esa que me recuerda? La peli esta... Que se llamaba power No veo pelis. Joder, tío, seguro que la gente sabe cuál digo. La del hombre, el chavalito ese que nadie le quería porque era súper blanco. Tan blanco que era medio traslúcido. Y podía hacer podía hacer mazo movidas con, con la mente y eso. Y, y tocaba cosas y era electricidad. Se llamaba Powder, pura energía. Era típica película que te ponían en Antena 3, Telecinco, ahí ya para las navidades y eso... Y molaba mucho, yo que sé, a mí, a mí me emocionaba de le tratábamos a la gente y luego pues se se inmola ahí, va corriendo y un rayo la atraviesa. <ríe> es muy jodida. <ríe> que que macho gracia el chiste que han contado antes de de éramos tres y con Harry y con Harrison Ford. Había mejor eso, creo, ¿eh? Esto bueno. <ríe> Igual que lo de... ¿Cuál es el hijo de, de Carrefour? Carrefive. Vale, venga. ¿Qué... <ríe> sí. Joder, es que han contado un par más, pero ya no, no me acuerdo. Que, joder, han contado cosas más graciosas. Ya, pero bueno, el de Éramos Tres y con Harrison claro, muy Ford. Buena. <ríe> muy buena. Bueno, que vamos allá con Power. A los Power. Pues la canción se llama Power, ¿Ah? ellos se llaman Power... Sacaron una maqueta Que, ¿Que se, se llama Power <ríe> No, una cinta y tal Tomaban Powerade Creo que dejaron de tocar ya Ajá Y es hardcore Esto es hardcore Es, es, es puro hardcore Pura energía mm, no, Energía no sé es, Esto es hardcore ¿Sí? ¿Sí? Venga, vamos a ver ¿no? Podéis podéis opinar sobre esto En nuestro blog Dios, Jorge o sea, que estaba haciendo aquí toda la coreografía Que consistía en levantar el puño Y abrir mucho la boca Para metérselo después ser, Power Power, sí Esto es hardcore, baby no? Que sí, que sí, joder ah. pues hostia, que, que lo de antes eran Totterías Totterías a la justa, no, chaval tampoco, pero... no, sí. Desde luego Lo de Japanese, Dynamic Game Comparado con esto No tenía nada que hacer <risa> bueno, venga, vamos con una canción que me ha prometido que me va a gustar bastante ¿Qué ah, grupo sí. es este? Los Headliners Ajá Que antes hacían hoy, ahora hacen así Un rock y tal, pero meten ahí coros y tal Sí Y son de Francia Y es que no sé, me pasaron el disco hace poco Y te convencieron Bueno, joder. es que te, te suele convencer bastante cualquier tipo de música No, no, De hecho, no, no, luego no. vamos a poner un, un tema de algo que le convence mucho ah, Bueno, claro, pero porque es buenísimo Como lo de la monja enana <risa> No, pues los headliners estos, ya verás Es que, es que, pff, es increíble Venga, como vamos Como entonan y va Como entonan Han ido a la academia de fama A ver, vamos allá Light wars Walking on the road Got nothing good inside Been done on some 79 Desde luego que entonan bien Muy bien Hombre, claro El society Y los coros Ahí al final es que... Eso, Dios Todos los skins Eso la realidad no sale Esa no es la realidad No pasa ¿Por? Porque cuando la gente Hace coros Ya están borrachos Y están ahí es. Los skins Se corren con este grupo ahora ¿De verdad? Bueno, no creo que muchos oyentes Que tengamos son skins Pero bueno La gente sabe apreciar La buena música Efectivamente Da igual de qué tribu urbana seas que nada vamos con, con un tema también para tati urbana de, de esos ya cuando gafa pasta que no, no, no, no, no, no. que rondan ahora no, por aquí y por allá no, en Barcemoda sobre todo déjame, déjame presentar a mi cara. estoy presentando yo. Es que si no es una presentación. Venga que sí. Dale. <risa> no pues es un grupo que se llama Pelea. Pelea, Pelea, que son, Pelea. Vamos decir, sí, son medio <risa> modernos y tal, Son medios son. Sí, pero... Que no pasa nada, pues ser moderno Y así, yo qué sé, ¿qué hacen? ¿Garaje? Es que no sé cómo decirlo No sé, yo creo que... A ver, yo he puesto este grupo, grupo porque de... me que hace es... gracia que es... me, me hace mucho gracia Me parece son... la hostia de Bailable Y, y... son buenísimos y, lo... y tienen un rollito muy cachondo Y yo qué sé, claro. me molaba y... y ahora que no está Johnny Pues hemos aprovechado para poner estas cosas Estoy mancillando ahí el... Así que entre el hoy y el moderneo Luego nos va a echar del programa, por eso ya no me deja estar en esta mesa, en la no. mesa de mezclas. Pues nada, vamos a ir con una canción que se titula En Madrid, escucharé en la letra, que tiene toda la razón. A ver una bandera ondear, esto era horrible que me pongo a velar Madrid. ¡Hala, hala, hala! ¡Que la lío, que la lío! ¡Que he tocado, he tocado sin querer un botón! ¡Hostia, hostia puta! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Vuelvo, vuelvo con ella! ¿Sí? Sí, claro, Venga. ¿no? <risa> Una bandera de dondear Estoy tan es aburrido que me pongo a bailar de mi tumba quieren cavar hace largo rato pensando en el mar estoy tan aburrido que me pongo a bailar en Madrid en Estábamos debatiendo los niveles de modernidad a los que podemos llegar en determinados momentos y de cara al público. Como dice el programa de rapid y Guarro, eh, Muerte a la Ortodoxia. Los punks escuchan a Moral y los punks escuchan, escuchan a pelea. A pelea. <risa> pues venga, que nos quedan pocos minutos y hay que aprovechar. ¿Cuál? Pues la de I Want Rejection o la de On Strike. On Strike. Venga, pues vamos allá. En pues... En huelga. Última Sacudida, Ajá. se llama El Grupo, hacen este sacaron un disco, yo creo que están ahora medio parados y tal, y son de Don Ramiro, que es, está en Pontevedra. ¿De Don Ramiro? don sí, se Ramiro? llama así, es, es un pueblo costero y tal. Es como llamarte don, don Simón. Ahí han salido muchos grupos y tal, de punk rock y tal, Ajá. y pf, no sé, la canción eh, para mí me parece, o sea, este disco es increíble. Eh, Pfff. Y yo que sé, la canción se llama Un Strike, que es la cuarta o quinta del disco. <risa> y eso... <risa> Esos son tus amigos, lo no pelea. <risa> y yo que sé, ponla porque... Habla por sí misma. Sí. <risa> venga, Claramente. vamos allá. O sea, que cantan en inglés, siendo de Don Ramiro. Sí, tienen tres o cuatro canciones en... En castellano. No, en gallego. En gallego. Pues y... venga. Y bueno, ponlos. Vamos a escucharles. Mucho. Me alegro. Creo que te los puse una vez en el coche. Sí, me suena. Me suena haberlos escuchado. Pero bueno el rollito de la voz, además. Mientras yo meneaba mi cabeza de lado lado y gritaba. ¿Cómo? A ver, anda. Venga, la última, que nos da tiempito a meter el último tema. Y ya nos despedimos. La de... I want rejection. Vale, pues... Nos hemos debatido, ¿eh? Porque tenía varias canciones Y entre ya. ellos a un grupo que nunca hemos puesto aquí Yo creo, a los codia Y finalmente nos hemos declinado ¿Y a los Mule Train por... tampoco? Les... ¿Mule ¿No? ¿Nunca les mm, pusisteis? Creo que no, pero es que ya son bastantes programas Entonces ya. llega un momento que se me olvida Bueno, pues Kodia meterlos para Pero sí, no los he escuchado sí. además nunca Mira que aquí en Madrid sí que han tocado varias veces ¿Mm? Venga, va, pues vamos pues con Mule Train mm... Hombre, yo creo es un grupo bastante conocido Archiconocido archi por la Peña ya. Sobre todo de Madrid Lo dejaron ya, esta canción es del último que sacaron, del Crash O sea, de, de Muletrain salieron grupos como si eléctrica, ¿no? O sea, sí, estuvo eh, fue para él también. Del Concentration, Summer Camps, Aerobeats. Aerobeats? Y no ¿Cómo? Sé. No, esos tíos son de Valencia, ¿no? No, hay por ahí también algún componente de... ¿Muletrain? Bueno, me lo estoy inventando, puede, ¿Puede ser? ser. No sé. ¿Compartieron un disco? ¿Sí? sí un ah, pues entonces por eso me, claro. me estoy confundiendo. Vale. Y bueno, que, o sea, yo qué sé, yo vi Amoble 300 veces y ha sido los dos mejores conciertos casi en mi vida Sí, eso fue que no estuviste en el Red Dons <risa> <risa> Bueno, que se nos va el tiempo Y venga, ponlos ¿De, ¿De qué hace esta, esta canción? Del último, del de, de Crash Beat, ah, vale. es del 2009 creo pues es una puta barbaridad Pues nada, os dejamos con este tema Y, y nada, que gracias por hacer el programa conmigo, señorito Porque si no, hoy no íbamos a hacer nada. Así que nada, un besazo para Jonathan, para la gente que nos está escuchando en directo y los que lo hacéis en diferido. Y nada, que nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego.